Muy bien, bueno Lauta, eh, eh, a ver, ¿es rapero o cantante? Yo te voy a preguntar como si, no tengo ni idea de lo que estoy hablando, sí. así que te pregunto con jazz sabe bastante más de música que yo. Eh, te pregunto, ¿esto es rap? ¿es? sí, uh -huh. eh, lo que hago yo, yo hago rap. Rap, eh, bien, el género que yo hago es rap. Bien, bien, eh, así que nada, sí, rapeo desde los 10 años. Ajá, ¿tenés? tengo 19. Hoy, 19 hoy en día tengo 19. 19, o sea, de sí. los 10 empezaste a rapear. A los 10 empecé a rapear, a los 10, 11 años estaba rapeando en la plaza uh -huh. eh, en un evento que empezó a hacerse cada vez más conocido por ahí acá en el pueblo y eso uh, claro. eh, y no solo en el pueblo sino que también venía, venían muchos raperos de afuera y todo que uh -huh. era el haya Free en su momento. Claro, el Asia Free, sí, Un sí, evento sí. que por ahí estaban al mando Tomás Cabrera que bueno, Tommy iba a venir uh -huh. y No, no, no me puedo acompañar por un imprevisto. Está bien, más conocido como Tom Ranchero. Como Tom Ranchero. Lo Exacto. Cono Exacto. La, lo conocemos <ríe> todos. Eh, claro, está bien. Así que nada, eh, empezó todo ahí, surgió todo ahí. Muy bien. Que, que fue eh, muy visionario, porque digo, a la par de eso estaba, estaban empezando a, a suceder las batallas ¿no? claro. de freestyle en, en, en plazas de de Buenos Aires sí, que obviamente bueno. es distinto no porque en general el rap tiene como esa cosa muy urbana de, de metrópolis pero en Ayacucho yo recuerdo eh, cuando pasaba cuando justamente 2016 2017 vamos sí, a bueno. ahí, realmente juntaban un montón de pibes sí, y era algo muy nuevo y novedoso realmente sí, sí, y sí. vos tenías una edad muy chica o sea sí. que, pero ya eh, qué <risa> fue lo que te, claro ¿qué, qué era lo que te gustaba de todo eso eh, mira yo sinceramente Eh, siempre de muy chico, viste, eh, escuché mucha música. Bien. En general. Eh, o de sea, tu, ¿En tu bien. casa había música? Sí, en general, viste, ya de muy chico mucha música de mucho género. Eh, de hecho, yo de chico decía que o sea que si no iba a ser rapero, quería ser cantante de cumbia. Mira, como que siempre me gustó de alguna u otra forma, viste, eh, estar en la música. Claro. Eh, pero nada, después mi gusto por, por todo eso, sinceramente no sé, yo me acuerdo que la primera vez que escuché una canción de rap fue una canción de, de Eminem, de eh, un gran sí, hace claro. claro. mucho, fue claro. cuando tenía el MP3 me acuerdo. Y de ahí nada, después escuché <risa> claro. en la escuela claro. por el tema de todo esto, de las batallas de Buenos Aires y todo eso, uh -huh. hasta que un día descubrí esto del haya Free, de los pibes que estaban organizando acá la movida. Y nada, me pude sumar y por suerte, como te digo, eh, Tomás y todo el resto de los pibes que la verdad se reportaron conmigo una masa, siempre me recuidaron sí. porque de hecho yo era más chiquito de ahí, eh, me recuidaron siempre, se, la verdad que me recibieron de la mejor manera. Y en todos estos años también debe haber una construcción, porque también para Emilio que sabe más o menos y para la sí, audiencia, sí. el rap tiene su propia lírica... Que está muy relacionada con, a diferencia de otros géneros que capaz que se pueden confundir con el trap o demás, que es más comercial el rap tiene como una cercanía con la, el lugar de pertenencia, sí, o sea. con lo que uno vive, sí, o sea. eh, con eso de, del amigo y demás, y hay una lírica que, que ya está como preestablecida, que se habla incluso en este tema, algo escuché digo eh, también aprendiste, digamos, a escribir. Sí, total ¿no? claro. eh, es ¿Cómo fue bueno. también ese proceso? Claro, eh, bueno, vos sabés justamente el otro día hablaba de eso con un amigo y yo le decía que yo primero aprendí a rimar, o sea, claro. ¿me entendés? O sea, yo sí. primero aprendí a rimar, yo primero rimaba cuando era chico que iba a las plazas, eso rimaba. Yo, si bien escribía cuando era chico, pero por ahí lo que siempre yo digo es que al ser chico, por ahí, viste, y no tener tantas experiencias Total. de vida, si bien sí. hoy en día sigo siendo un pibe, ¿me entendés? Pero bueno, por ahí con otras situaciones atravesadas. Eh, Pero al ser un pibe por ahí que no por ahí no tenés tantas cosas para contar y eso, viste, como que no sabes muy bien. Entonces yo, como más o menos a los 15 años por ahí, cuando empecé a encontrarme en una etapa de mi vida complicada por ahí, donde estaba encerrado en un pozo de bastante depresión, bastante ansiedad, eh, todo eso, la verdad que siento que volví a conectar con la música más que nada por eso. Eh, uh -huh. por el hecho de poder descargarme y como siempre digo, claro, para con mí la canal música, de expresión. Claro, Tal Es cual cual. una terapia. Tal cual. Claro, una terapia, exacto. Así. Claro, claro. Así que nada. Y escribir, como te digo, así fue surgiendo. Fue más, creo, creo que más por una necesidad propia de plasmar algo de lo que uno siente. Y, y nada, y la verdad que, que, hoy en día, por ahí mis amigos, la gente que escucha, que se siente identificado, que me manden mensajes, que le llegan las letras, es una locura, una locura. Claro. Eh, Lauta, y te pregunto, bueno, escribís eh, digamos, varias canciones, vas, vas escribiendo, ¿improvisás también o no? Sí, sí. ¿Un de improvisación también? Sí, improvisar también, improvisar. Claro, claro. Sí. Bueno, ahí está también un desafío, ¿no? Porque no solamente escribir, sino también el momento de rapear, digamos, de realmente improvisar, ahí sí, hay obvio. que sacar eh, el material. Y evento. ahí en la cancha se ven los pingos, ¿eh? En <risa> <Claro. risa> la cancha se ven los pingos. Tremendo, tremendo. Sí, recuerdo ir una vez a un, a un evento que era... Eh, raperos versus valladores. Eh, valladores. valladores. Oh, ah, lo que me divertí sí. esa noche, <risa> estuvo muy bueno. pero estuvo bárbaro... sí sí Estuvo sí. bárbaro, me acuerdo, que, sí. que la pasemos bien. Porque hay esto de... Creo que ahora un poco han surgido artistas que son realmente muy buenos, que le dan mucha calidad al, al género. No sé si me ocurre Woz, Trueno, no sí. sé, a mí me gusta mucho Acru. Sí y Bueno, mmm, y vinos esa noche de los payadores. Vinos, exactamente. Sí. Bueno, y, y se ha dejado de subestimarlo tanto como género sí. por esto mismo de que decíamos, porque pueden hablar de cosas muy que uno se puede identificar, de cosas que le pasan a un pibo, o una piba, lo que sea. Pero pasó por un proceso donde, che, esto es muy extranjero, ¿qué claro. vienen a hacer, no? Claro. Digo, sí, sí, pasaste claro. vos también una sí, por, ahí, por claro. ese lado de subestimar mucho el género. Sí. Sí, de hecho, o sea, yo creo que hoy en día sigue pasando, ¿me entendés? Total. Eh, yo creo que sigue pasando, nada más que por ahí hoy en día, como que yo siento que los mismos artistas, ¿viste? Como que ya no se sienten tan, por ahí tan atacados o tan mirados de otra forma, okay. ¿me entendés? O, siento que hoy en día, gracias a Dios también por ahí la música está haciendo otro ruido también ¿me entendés? como que hoy en día por ahí ya es un poco más común no sé que cualquier pibe quiera producir su música quiera sacar no su música ser, claro. quiera hacer su música ¿me entendés? o sea Hoy en día creo que lo veo más normal. Por ahí en su claro. momento sí, viste, o cuando nos juntábamos en la plaza a rapear todos, era como que, viste, la gente pasaba y decía, cuál? ¿qué onda? ¿Qué ¿Qué es? ¿Qué obvio, ¿Qué <ríe> Deben estar haciendo pero, cosas raras. Claro, cosas raras. Sí, claro, claro, Están fumando claro, claro. algo, viste. Claro, viste. Claro, sí, sí, sí, sí. Pero, pero nada. Ay, pasa, <ríe> <gente, ríe> <Ahí, gente, ríe> pasa gente y saluda. Lauta, y te pregunto, bueno, ¿cuántos hay estamos cantantes raperos en Yagucho? Más o menos que sabes o por ahí se content. Se imagino si se tratan no ¿se, sí. se conectan sí sí sí no no la verdad que la mejor la mejor con todo hay muy buena onda entre todos eh, lo bueno también es que por ahí se apoyan bastante entre todos claro, si bien, bien si bien claro. obviamente no todos los artistas del pueblo van a ser amigos y van claro, a marchar no, ta, ta, ta. juntos pero claro. pero sí hay mucha movida eh, hay muchos artistas atrás de esto eso quiero dejar en claro que que nada Que por más que, no sé, que por ahí no todos se animen a hacer un show, a tocar claro. acá, a tocar allá, hay muchos artistas detrás de todo esto, muchos artistas que, que quizás, como te digo, quizás usan su música como terapia y simplemente claro. prefieren guardarla ahí y o sea, no, no, sé, no, no la la, eh, Pero sí, hay una camada grande y hay claro. una movida re linda detrás de todo esto. En esa edad estamos hablando siempre de esa edad o hay chicos más grandes no chicos más hay chicos? Hay, de hay, de hay de todo hay de todo como te digo yo cuando empecé tenía 10 años y claro. o sea me juntaba con todos los pibes y los pibes eran todos más grandes que yo claro claro y hoy en día sigue pasando lo mismo, sigue pasando lo mismo. se siguen sumando eh, sí, estaba estábamos escuchando esto y digo y resalté la el vientito que tiene el beat el beat de fondo. como que le da como algo más como autóctono sí. ¿no? claro sí no oh, bueno. <risa> <Y> me re <rebustó, risa> justamente eso, en la búsqueda también de bueno, soy rapero, escribo mis temas, pero también digo, hay que tener, está muy acompañado con esta base, ¿no? con sí. este beat sí. que en tu caso digo, vas encontrando ¿te, ¿te gusta variar o seguís como una línea decir me gusta, descubrir por qué voy por este lado? como escucho a lauta, sí. y sé que es lauta ¿me entiendes? Sí, sí, sí, sí, sí, ¿te pasa eso? digo, más o menos por dónde ir eh, yo creo que sí o sea, eh yo como que nada como te digo viste mi eh, mi música por ahí nada como es una música en la que cuento cosas vivencias dolores lo que sea viste como no puedes poner cosas muy arriba claro, va todo de la mano me entendés sí. A eso eh, sí por ahí también o sea tengo otros géneros grabados por ahí me entendés que lo hago para decir bueno a ver hasta dónde me da viste claro. la versatilidad claro. arriba de los beats y como para probarse uno mismo como desafío también Está bueno. Eh, pero sí, mi género siempre, o sea, yo creo que cualquier persona que donde escucha, o sea, sabe que, ¿Qué sos vos? que soy yo ahí va, creo yo. tocaste un tema importante que también pasa mucho con los pibes que se habla muy poco en cuanto a generaciones más grandes, que es esto de y lo decís muy abiertamente, uh -huh. y yo también hablo mucho de eso también, que es la, la salud mental, sí, claro. y tener cuestiones así como ansiedades, sí. pasar por etapas de depresión, lo que sea y obviamente que esto mismo, digo Eh, tuviste tu, tu lugar para poder expresarte que fue la música, que fue el arte, que es hermoso, mm. digo, pero para los pibes que por ahí te escuchan y demás, que están pasando por eso, y, y, y la pasan mal, porque sí. incluso a veces no no, no lo pueden decir ni con el claro. ser querido que tienen al lado, ¿no? Sí, de acuerdo. Eh, como joven, digo, como joven y que tenés una voz que también está bárbaro, digo, mm. ¿cómo, cómo, cómo qué consejos le darías, ¿no? Para, para salir un poco de ese lugar, que es un lugar que. Cuando estás ahí es como... Sí, yo lo siento siempre como que es un túnel. Sí. Es el cine escapatoria. Y, lamentablemente, yo creo que la persona que se ve en esa situación, sí. O sea, se encuentra en un bucle del que piensa que quizás no va a salir más. Eh, nada. De hecho, yo hoy en día, o sea, estoy mejor, pero sin embargo, ¿me entendés? O sea, convivo con todo podés? eso. O no, sabés que uh -huh. en cualquier momento podés caer de vuelta. Totalmente. Eh, Pero nada, yo lo que les digo es que, que nada, primero que nada que no. todo está en uno, está no. en la cabeza de uno. Eh, proponerse salir, proponerse cambiar, proponerse cambiar los hábitos, si bien no. sea difícil y todo, eh, está en uno. Eh, y después de todo eso, nada, que nunca, que nunca se callen las cosas más que nada, ¿viste? Tal cual. Eh, que siempre traten de hacer saber lo que les pasa. Eh, como sea a comunicarlo a comunicarlo me entendés o sea así sea o a través de una canción eh, pero bueno yo más lo más eficiente o sea lo que más le puedo recomendar es que si están en una, una situación de esa que lo hablen con un familiar con un amigo con mm. quien sea porque pues nada porque es un tema delicado y que por ahí mm. la gente no sé viste por ahí hay gente que no que no lo ve o que no le da tanta importancia y sin embargo es algo que está arrasando con un montón de sí. pibes eh, Acá en el pueblo hay un montón de pibes, así como en el mundo pasa. Uh -huh. eh, y nada, la realidad es que es como vos decís, o sea, yo cuando estuve ahí, imagínate que yo empecé a caer en eso cuando tenía 15 años, o sea, la pasé re, claro, re no, mal. Chico. La pasé re mal y... y o da, sea, más o menos eh, bueno. fue etapa pandemia. Claro, ahí va. claro. claro. Sí, claro. Sí. sí, sí, sí, justo ahí. Así bien muy bueno bueno buen, buen mensaje y también esto de poder eh, bueno a, a través de la música expresar la, las cosas hablarlas y también bueno tener la oportunidad que tienes que tienes un micrófono enfrente, sí. aprovecharlo para esto no <coughs> habla muy de una, de una movilidad tuya muy importante sí. porque gente hasta que mucho más poder mucho más reconocimiento por ahí nos anima a hablarlo estamos bueno todos lo podemos hablar sí. eh, contanos un poquito dónde puede seguir la gente tu material dónde pueden escucharte dónde pueden verte Eh, y por ahí también, por, justamente nos encontramos por las redes sociales, estaba mirando un video, que había subido el auto, está grabando un material nuevo, ¿no? Y ahí, el link creo es, ¿no? Bueno, no sé, si era el linde no. ¿Cuál, eh... ¿Cuál era el último que ¿Sí, firmaron ahí? Sí, sí, en el, sí el, el, el linde, linde el que el No, Che, Lauta te pregunto, hay fichas, hacen encuentro ustedes de rap y después vuelvo por ahí donde la gente puede ver el material que están haciendo además. Ok, eh mirá, respecto al material y eso, sí. nada, mis amigos y los cercanos me van a matar porque soy un desastre. <risa> eh, por el tema de que nada, soy muy colgado por ahí, me tengo que poner claro. más, más profesional en todo no, esto. Estamos no avisando a la gente. Canal de YouTube sinceramente no tengo todavía. Todavía no. Hay un tema en YouTube. Hay un tema en YouTube que se llama Mundo de Papel, Lauta. Así lo pueden encontrar como Mundo de Papel Lauta. Lauta en minúscula, mayúscula. Lauta en minúscula, mayúscula. No, pero Lauta, pero definite, Lauta. Te recomiendo mayúscula. Mayúscula, listo. Para mí Lauta mayúscula, tío. Vamos con mayúsculas entonces. La L grande, ¿no? La L así está. Ya lo identificás. Una marca fácil, claro, está bien. Eh. No, bueno, después mis redes sociales eh, lautacordova punto guión bajo uh -huh. eh, de ahí donde pueden encontrar los reels y todo eso uh -huh. y después respecto a las fechas y eso sí nada eh, por ahí yo no soy tanto de de eso todavía viste del tema de encargarme uh -huh. de la fecha y todo eso me gustaría uh -huh. me gustaría empezar a moverme como para hacer una movida grande una movida buena eh, que de hecho lo venimos hablando un montón ponerle con tomás eh, con tom Lo estamos claro. hablando bastante uh -huh. eh, Pero uh -huh. nada, como te digo, por ahí el que se encarga más de eso Es él, por el hecho de que nada Ya viene hace un montón en la movida Él, él está hace un montón sí. en la movida Y ya sabe bien cómo es el, el circuito digamos uh -huh. eh, Entonces, uh -huh. por ejemplo la, Una fecha que hubo El 15 de febrero Sí, el 15 de febrero me parece que fue En la Casa del Teatro Que uh -huh. estuvo muy buena sí, eh, bueno, La organizó Tomás y, y, y nada, la verdad que estuvo muy buena Y, y dio resultado Sí, se sintió mucho el cariño de la gente y el apoyo ahí, está, ahí si, está sienten como artistas pregunto no sé por por instituciones sí. o o demás bueno la casa del teatro igual la verdad que son todos piolas sí. y hacen sí, sí una masa, una, ver, una, muchas gracias a la casa del teatro metal también. o lo que sea no como sí. que siempre se, se encarga de eso pero digo sienten que no sé las instituciones y demás eh, los tienen en cuenta o todavía es como hay hay que batallar todavía a esas puertas No sé. lo pregunto por, no sé, la del ternero. Sí. O, sí. O, o instituciones que hacen algo piola grande y se, che, qué lindo poder. Claro, Estaré bueno claro, estar acá, bien, ¿no? Claro. Sí. Y mostrar lo que somos. Claro. Y... Yo creo que por ahí, viste, como que... Eh, a ver, ¿no? Siento que por ahí la gente como que simplemente... O sea, obviamente no todo el mundo, ¿no? Todo el mundo tiene mirada distinta, gustos distintos y todo y está perfecto y respeto los gustos de cada quien pero siento que por ahí la gente como que por ahí a veces te ve como un simple pibe que hace rap me entendés, entonces como que no pasa de ahí y como que quizás se pierden de de descubrir todo esto que hay detrás, me entendés, de que claro. por ahí una canción que vos estás mostrando es un momento de tu vida ¿me, ¿me entendés? Claro. no es menos que eso, o sea o, o no sé, o que en una canción estás cantando una situación de superación que pudiste pasar, me entiendo como que siento que por ahí no, no, no, no toman dimensión de todo lo que es y de todo lo que lo que hay. Hay atrás. un desconocimiento grande. Puede ser. Todavía. La, eh, yo, por último. Sí, sí. sí. Este, lauta, este tema que estamos escuchando, ¿cuándo lo grabaste? ¿Cómo, cómo te surgió? Ese tema que estamos escuchando eh, se llama Llantas rotas mm. y ese tema lo grabé con Tomás ayudar a verlo Tomás, me lo grabó él sí. y nada, es un tema que escribí en un transcurso que tuve por Pinamar, bueno que me fui acá y todo este tema, por, también por una situación que estaba atravesando de salud mental también mm. eh, entonces nada, tuve que me tomé un respiro digamos acá del pueblo iba todo, salir del pueblo para cambiar sí. un poco el aire y todo, así que nada, bueno entonces en ese tiempo que estuve allá me puse a escribir y cuando vine para acá pude aprovechar y grabar así que buenísimo muy bien hermoso gracias Lauta, a venir un placer eh, estamos en contacto de la canal en la 95 para difundir todo lo que hagan bueno, vos y todos los muchachos del, muchachos del género así que gracias por venir un gusto y bueno seguimos en contacto y por supuesto ahí la gente que te siga entonces dijimos eh, en youtube cuando dijiste el tema en youtube me pueden, pueden encontrar el tema como mundo de papel, lauta. papel lauta. Ahí está. Eh, en instagram me pueden encontrar como lauta Córdoba punto bajo bien y así que nada Eh, ahí estamos ahí me pueden estar encontrando y la, la próxima que venga el otro muchacho sí, el tomo ¿no? También sí, hacemos hacemos algunas improvisaciones. Sí, no, sí, sí. Íbamos a hacer hoy, a hacer pero por ahí el solo... imprevisto claro, ese, pero... de que nada, no claro. puede venir Tommy, pero lo vamos a hacer, lo sí, vamos a hacer. Sí, sí, sí, no, sí vamos vamos a hacer. está bueno, está, que está bueno. bueno. Estiramos nosotros temáticas, ¿me entendés? Claro. Sí. Ah, listo, eso es una palabra y Exacto. claro, Uy. Uy. Uy. Y que ellos arreglen, hagan su arte Hoy. Entonces ya quiero volver la Gracias al otro por gusto, Muchísimas gracias, de verdad, gracias a toda la gente que está escuchando la radio, gracias a toda la gente del pueblo que hace el aguante, que la verdad se resiente el cariño, y nada, por mandar mensaje comentar, como digo siempre en mi historia, no me canso de agradecer, porque porque nada, la verdad es que Posta es muy importante, a toda la gente que tira la buena, y, y nada, les agradezco, verdad, gracias a usted por haberme dado el espacio acá, de venir a la, a la 95, sí. así que nada, muchas gracias a la gente. Un gusto, Lauta, eh. Lauta pasó entonces en la mañana de la radio.